Saludamos a la audiencia de Farco. Hoy, 10 de abril, comienza en Aluminé el primer encuentro provincial de mujeres, lesbianas, trans, travestis, bisexuales, intersexuales y no binarias. Conversamos con Vero Bartolone, integrante de la comisión organizadora, a quien van a escuchar, que nos contaba cómo inició este encuentro. La idea surgió en el último encuentro Pluri, que se realizó en Corrientes. Un momento de encuentro de las compañeras y compañeras que fueron a ese encuentro. Se juntaron los, la gente de la provincia en ...y bueno, surgió un poco la idea de encontrarse y de hacer un encuentro previo a ese encuentro plurinacional... ...y bueno, dentro de las compañeras y compañeros que estaban en ese momento propusieron a Lumines y salió elegido. Un poco la idea era buscar eh, lugares que no sean en eh, Neuquén capital o cercanías como para descentralizar un poco... Entendemos que la convocatoria Lumine tenía la particularidad del territorio, entendiendo que es parte del territorio mapuche y que la comunidad mapuche quizás pudiera tener más llegada siendo acá, de hecho es a lo que se apuntó. Fue una prioridad para la comisión que la identidad del territorio tenga participación activa. En una provincia con más de 60 comunidades mapuche, se espera la participación de las comunidades aledañas se hizo un trabajo muy puntilloso. Varias compañeras se organizaron en comisiones para llegar a los parajes de acá en la cercanía del departamento Aluminé. Hubo varias comunidades que ofrecieron el traslado de las compañeras desde, bueno, las traffic por ahí más de las comunidades, de organizaciones, digamos, propias de cada comunidad. Uh -huh. Así que, bueno, se fueron gestando diferentes recursos y diferentes posibilidades, así que están garantizados desde varios puntos traslados propios de las comunidades. Este encuentro contará con 23 tasas talleres en 15 ejes, además de una grilla artística que incluye intervenciones, música, muestras y talleres prácticos. Verónica enfatizó que es importante apuntar al encuentro y los debates en los territorios. Apuntar al territorio, a las problemáticas territoriales, no un poco en miras al contexto nacional en el que estamos, no donde los territorios están tan en jaque, la soberanía nacional está tan en jaque, poder mujeres y ciencias encontramos el fin de semana, debatir en un territorio mapuche sobre la soberanía y la territorialidad, nos parece la verdad que un gran desafío y también algo que invitamos a que convoque, que nos movilice, que nos encuentre. Reportó para Farco, FM che, la radio comunitaria de Junín de los Andes.